Los mejores 6 sitios para crear una página web gratis. Para quienes desean incursionar en el mundo de las páginas web sin necesidad de invertir cantidades de recursos, véanse a por interés personal o profesional, las opciones de Website Builders que existen en el mercado son cientos. Así que, para tener una breve guía, nada mejor que consultar a los expertos para escuchar recomendaciones. Con esta finalidad, los datos de cinco conocidos sitios dedicados a temas de Internet y diseño, como lo son blog, blogging.org, sitebuilderreport.com, top10bestwebsitesbuilder.com, websitebuilderexpert.com y w e b s i t e t o o l t e s t e r c o m para cruzar la información común, brindan, sus, brindan a sus expertos e investigaciones quienes han coincidido en estos seis sitios. Como los mejores a la hora de crear de forma gratuita una página en Internet. 1. Wix. Posee gran variedad de t e m p l e t e s y es muy amigable para trabajar en el diseño. Ofrece mayor flexibilidad a la hora de customizar la página, pero no se puede cambiar de template en medio del proyecto, pues para ello habría que comenzar desde cero. Más de 26 millones de webs se alojan en la plataforma de Wix. 2. Weebly. De fácil uso y también con grandes opciones de adaptación. Entre sus ventajas, su fácil sistema de drag and drop en el editor. Brinda almacenamiento ilimitado, aunque cada file debe pesar menos de 10 MB, e a menos que se pague un upgrade. Y también tiene un ancho de banda ilimitado. Aloja a más de 12 millones de páginas web en la actualidad. 3. YOLA. Fácil de utilizar para crear en poco tiempo páginas web con aspecto profesional, aunque no se tenga experiencia. Buenas opciones de diseño, flexible y customizable. Cuenta con poderoso editor de drag and drop. Siete millones de clientes han diseñado con ellos. 4. Webs. Amigable con el usuario a la hora de crear. Ofrece cientos de planillas para customizar tu página web. Usa la colocación de publicidad en tu, en tu sitio. Aunque de pequeñas dimensiones, c r e a una página con esta opción se logra en apenas una hora. 5. Jimdo. Buena opción para quienes desean crear páginas de e-commerce, con facilidad de uso a la hora de crear y customizar las varias decenas de templates que ofrece. Aloja por lo menos más de 7 millones de portales. 6. j i m Squarespace, una de las mejores soluciones todo en uno. Entre sus ventajas se encuentra la de que sus diseños han sido construidos para ser responsive, lo que significa que se visualizarán de forma efectiva desde los distintos dispositivos digitales de los usuarios. Es ideal para blogs por lo creativo de sus t e m p l e t e s pero no necesariamente para tiendas online u otras opciones. No es tan amigable como otras opciones a la hora de crear la web. Es importante recordar que a la hora de decidir, entre otras cosas, se debe tomar en cuenta que migrar la información hacia otro proveedor después de haber diseñado la página web puede ser complicado según la opción escogida, por lo que los expertos sugieren tomar este elemento en cuenta a la hora de escoger, así como el soporte que brinda y la facilidad de uso para los clientes o lectores.